Digamos, no le agrada a algunos personales que tienen acceso a promoción o que han ganado un concurso de hecho eh, eh, senador nosotros en eh, la famosa ley que todavía está ahí veremos de que al martes el comisión mixta los, los puntos, los puntos puedan, puedan subsanarse pero eso lo que yo quiero expresar eh, al menos como legislación, como el tema es eh, lo que queríamos conversarlo con usted para que usted al menos tomara conocimiento para que después no se diga una cosa por otra esperamos que, esperamos que la presidenta de la asociación del municipio de doña Ramona Reyes nos pueda recibir a la realidad posible también hemos estado haciendo que esto ha sido imposible eh, sabemos que está la, la asociación está media así como acéfala porque no, no se puede no, ni siquiera ellos, sabemos que este un año especial, tanto en el proceso de medicionario, nosotros no nos queremos mezclar en esa, en esa situación dicho eso senador eh, creo que quiero ser consecuente y con secuente coherente lo que hemos dicho el perdónón de directorio lo que hemos planteado en el nivel de base y le expresaba entonces nuestra molest nuestrafundidad por el por lo tanto con solvencia cuando